NETBOX, empresa peruana especialista en tecnología orientada a potenciar el trabajo empresarial, se complace en presentarles una solución diseñada a fortalecer su proceso de ventas. Esta solución está compuesta de un servicio de revisión de una metodología de ventas y un servicio de implementación de un sistema CRM SFA. Trabajar duro ya no es suficiente. En un mercado altamente competitivo, los clientes y prospectos tienen muchas opciones donde escoger. Por ello, se hace necesario equipar a la fuerza comercial de metodología y herramientas que faciliten su trabajo. ¿En su empresa pasa algo de esto? No se tiene un proceso de ventas documentado y por ello los comerciales no tienen claro las etapas que tienen que desarrollar. Los pronósticos de ventas no se cumplen porque se depende más de la corazonada que de un proceso ordenado. El registro manual de oportunidades hace difícil que los supervisores puedan enterarse con detalle del trabajo comercial. Y el retiro de un comercial de la empresa pone en riesgo los proyectos. Entre los problemas que tienen muchas empresas podemos mencionar largas horas de trabajo del equipo comercial... No aseguran resultados exitosos. Los supervisores tienen que esperar a las reuniones semanales para enterarse del avance de las oportunidades. Los comerciales tienen que recurrir a la memoria, agenda o Excel para el seguimiento de sus proyectos. No se tiene una visión panorámica del plan de ventas que permita priorizar oportunidades cercanas a cierre. No se cuenta con un proceso que asegure resultados continuos de ventas exitosas. Nuestra solución está compuesta de un servicio de revisión de una metodología de ventas y la implementación de un software que potencie el trabajo de la fuerza de ventas. En resumen, crear las bases para incrementar la efectividad del área comercial. Nuestra solución cuenta con las siguientes características. Trabaja en plataforma web, lo cual permite que cualquier persona tenga acceso desde Internet o desde una red LAN o WAN. La interfase altamente intuitiva permite que los usuarios puedan usarlo sin complicaciones. Todas las actividades que realiza el equipo comercial son registradas en el sistema y están disponibles para revisión las oportunidades son visualizadas desde su origen hasta el cierre y se tiene un registro histórico de estos. Nuestra empresa cuenta con experiencia mixta entre procesos comerciales y tecnología. El servicio incluye revisión de una metodología de ventas para afinar los procesos que usan ustedes actualmente. Entre los beneficios más importantes podemos mencionar que la empresa podrá vender más, ya que podrá tomar el control de los proyectos. Esto me brinda el beneficio de avanzar mucho más rápido, que el gerente o el supervisor pueda entrar a supervisar y asegurar que los proyectos salgan en el tiempo previsto. El control del personal comercial. Asegurar que los comerciales hagan lo que dice que hagan, ...por medio de una revisión de las actividades de todo el equipo comercial. Por ejemplo, si un comercial va a una reunión, después de la reunión registra la actividad... ¿no? ...y el jefe o su puede entrar y ver cuál ha sido el resultado de esta reunión. De otro lado, permite asegurar la información, ya que toda actividad es registrada y está disponible para la persona que lo requiera. Si el personal comercial se retira a la empresa, la información de la relación con el cliente no se va en su cerebro, se queda en la empresa. Un proceso de ventas es similar a un embudo por donde fluyen las oportunidades. Como se puede ver en el gráfico, las oportunidades fuera del embudo son capturadas del mercado. De acuerdo a los criterios de clasificación y avance que se ven teniendo, estas oportunidades irán cambiando de estado hasta llegar a ser una oportunidad concretada y salir del embudo. Esto es, un cierre de ventas. La disciplina para seguir los cuatro pasos indicados en la lámina le darán robustez al proceso. Si lo queremos ver formalmente, en gráfico se muestra un ejemplo de un proceso de seis etapas. Cada etapa tiene una definición del estado, de la oportunidad, y tiene hitos referenciales que marcan con claridad el estado donde se encuentra cada oportunidad. Todo el equipo comercial tiene que conocer con claridad el por qué una oportunidad se clasifica un estado u otro. Se tienen hitos referenciales con los cuales se pueden definir qué cosas se tiene que hacer qué cosas se tiene que superar para clasificar una oportunidad en un estado u otro. A manera de control, se tienen avances medidos a nivel de porcentajes. Digamos, podemos revisar en el sistema cuántas oportunidades están al 50%, cuánto están al 75%, cuánto están al 90%. Parte del servicio incluye una revisión del proceso actual, en base a la metodología de ventas a usar. Un sistema SFA está diseñado para apoyar en todas las actividades diarias del vendedor desde el manejo centralizado de toda la información de contactos, empresas y oportunidades, pasando por el manejo de agenda, documentación de los compromisos, hasta el manejo de proyecciones. Si vemos en la pantalla, se puede ver, que toda la información del comercial está en una, en una única vista en web. En ella podemos ver, por ejemplo, en la parte superior, cumpleaños de todos los contactos. Digamos, si hoy día cumple años un contacto muy importante, y el vendedor podrá tener la posibilidad de llamarlos. Tenemos en la parte inferior un gráfico donde se muestra el pipeline personal haciendo clic en el gráfico el comercial puede entrar a ver el detalle de esa oportunidad, los registros que le he hecho y en la parte izquierda están mis llamadas y en la parte inferior mis reuniones tenemos el listado de todos los contactos y todas las oportunidades haciendo clic en alguna de ellas puede entrar a ver el detalle en la parte derecha. Ustedes pueden ver un clic, ¿sí? Si es que quieren hacer una edición directa. Y en la parte izquierda pueden haber pueden ver el campo de contactos donde pueden hacer un contacto ingreso directo de contactos. En la siguiente lámina se muestran dos gráficos, ¿no? El primero de ellos muestra el paplay por estado de ventas, donde muestra por cada vendedor de forma gráfica, cada vendedor es un color cual es el estado de ventas digamos si es podemos definir que sea cada mes o cada dos meses si ¿sí? las proyecciones de ventas que van a tener haciendo clic en alguno de los colores por ejemplo en el color rojo podemos ver las ventas que van a realizar el vendedor que está con el color rojo en la parte inferior podemos ver el pipeline es el estado de ventas proyectado a futuro y el estado de ventas desarrollado mes por mes. Quiere decir el histórico de ventas. Esto también puede ser a nivel de vendedor o pues a nivel total. Adicionalmente se tiene una opción para registrar los correos Outlook en las oportunidades y en las cuentas. Esto me permite ingresar poner los correos dentro de las oportunidades. Quiere decir la documentación de las oportunidades y contactos también van a tener atachados los correos respectivos. También tenemos una opción para que por web se pueda ver el calendario de las personas. Cada persona va a poder manejar su calendario y el jefe va a poder ver el calendario de todas las personas. En este ejemplo Digamos, el supervisor estaría viendo las actividades realizadas o por realizar de dos ejecutivos de ventas. Haciendo clic en alguna de ellas, puede ingresar para ver detalle cuáles son los compromisos que se han asumido en cada reunión. Muchas gracias.